porque forma parte del paradigma reaccionario, conservador y liberal en esta fase de la historia, que cree realmente en la previvencia del masco. En consecuencia, estos eh, temas que prendan en constitución hoy van a seguir insistiendo y persistiendo y van a perforar a estas soluciones, más temprano o más tarde, con una experiencia dolorosa, porque habremos de perder a muchos de nuestras compañeras y compañeros, a muchos ciudadanos y ciudadanas, a muchos integrantes de nuestra comunidad cuando no debería ser así, porque frente a la imposibilidad de liquidar a esta peste, Ya sabemos cuáles son las eh, medidas preventivas para no contagiarse, para no enfermarse y para no morir. Sin embargo, se sigue incentivando. Posición, ¿eh? ¿Cómo? Muy, Ariel, muy clara la posición, Ariel. Eh, da para seguirla, vamos a seguirla a partir de la semana venidera. Nosotros tenemos que ir a la tanda. Te agradezco mucho esta comunicación, Ariel Weyman. Por favor, eh, estamos con estas cosas... Acá en la gráfica, todos los días de lunes a viernes, en panorama federal, y les anticipamos... Eh, bueno, el, el, el lunes tendremos informe de lo que está pasando en los valles calchaquíes, ¿eh? Cómo el turismo en Tucumán llevó a la contaminación, a los contagios que no había en todo, los valle, en todo el valle, ya en, en, en, en, Tafí, en Tafí del Valle, y ahora amenaza a propagarse hacia el Moyara. Y también eh, vamos a presentar la semana que viene una muy eh, sustanciosa entrevista que tuvimos con, con el compañero Arturo Avellaneda, naturalista, y bueno, le agradezco mucho a Omar la producción, y vamos a ir eh, presentando distintos segmentos de esta larga charla que tuvimos con él. Muchas gracias Ariel te mando un fuerte abrazo desde la señal un fuerte abrazo para vos para toda la gente que trabaja ahí para neu ¿eh? poniendo el cuerpo en la operación técnica para todos para todos las oyentas y los oyentes chau chau gracias este año los vestimos de largo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 Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te Ma una volta in più che cosa può cambiare? È la vita mia? Quiero agradecer eh, a la gente de NOMOS, me han enviado una pila de libros muy interesantes. Recuerdan a Esteban, hablando de la juventud, del el peronismo, para su reconfiguración. Me han enviado Pampa y Estepa, de Esteban Montenegro, justamente. ¿Eh? La filosofía argentina en diálogo con la obra de Alexander Dugin. El libro de Dugin, Conferencias, muchas gracias. Un mundo que apesta, lindo título soberanía y comunidad en el orden post-pandemia, polémicas con Slavoj Zizek, Xunjung Han y Yubai Arari. Geopolítica y pandemia, el liberalismo en crisis ¿eh? y la bomba está armada, la pandemia y la situación geopolítica actual y forma exclusiva de Francisco Mazzucco, todos materiales de nomos que agradecemos profundamente a los amigos de la editorial por comunicarse con nosotros y por traernos en mano los libros. Arriba la cortina. ha Hola Gerardo Olano, presto atención, 10.000 efectivos al conurbano pobre. Hay que cuidar al laburante y a los barrios privados o ahí no hay delincuencia. Alberto Ortega. Ah, es interesante la posición pública de los intensivistas pidiendo aumento de su salario junto a su exposición. Me parece malo que discutan de esta manera sus salarios. Digo que no les conviene hacerlo en estos momentos. La vi a la presidenta de C5N exponiendo esto diciendo cuándo iban a hacerlo sino ahora. Como gremio le falta muchísimo. Amén que no den abasto. Arriba con Ornella Manoni. Sí, No desisto, no desisto. No se imagina y ventrines tras de todo cuanto se confonden en la mente. Alito de P, no quiero ser Valenzuela, pero a esa señora le está dando buen resultado la cuarentena alternada, semana sí, semana no o se puede implementar algo así, y Alito ep insiste, ¿será que soy paradela que rima con Valenzuela? Eh, bien, bueno, Alito A.P. E. dice que va a escuchar el, el especial más temprano, Ale Aliaga, que estamos charlando de libros, y de Juan José Hernández Arregui, muchas gracias, un fuerte abrazo para todos los amigos, y a ver, ¿qué suena desde el teléfono de la gráfica? Bueno, Gabriel, como siempre ya sea con la pluma o con un medallito aclarar y, y, y a los militantes rasos ¿no? nos ayudas a pensar, por lo menos es el caso mío te dejo un fuerte abrazo, cuídate falta para la vacuna todavía y, y bueno, nos tenemos que cuidar así que Tirpero de Alma, muy buen videíto, te felicito. Y siguen los amigos que eh, se comunican al 11 50 12 35 89. Gabriel, querido, a todos los compañeros y compañeras, a todos los oyentes de este gran programa que es La Señal y tu portal, querido Gabriel, importantes, importantísimos, porque ayudan a pensar y son un contrapeso contra tanto bombardeo mediático y contra tanta paranoia y esto de seguir creando sujetos otros de, de los medios dominantes. La verdad, Gabriel, que yo... Que estoy aprendiendo humilde, no es que quiero pecar de, de humilde pero estoy aprendiendo trato que en estos tiempos de, de efervescencia pandémica ¿no? de tanta locura quizás si me la historia ir un poquito más atrás puede ser un, donde estén guardado todos los secretos para no sé, para comprender hoy lo que está sucediendo y entender a, a analizar y, y comprender el el futuro Y uno puede hacer quizás una foto en, en cada anuncio que se da, este que hubo 10 o 11 anuncios cuando empezó la pandemia, porque la pandemia fue y sigue siendo, este, más allá del de público conocimiento y en este momento a nosotros, lo que está sucediendo con la cantidad de contagios, Y, y que los muertos van creciendo también, y es feo hablar de números, porque ya un muerto es doloroso, pero tiene que ver en esto que uno lo puede analizar, que es la civilización de Buenos Aires y la barbarie, es decir, la democracia bárbara que decía Alberti, que es todo el interior y el AMBA y el centralismo porteño. Y por eso los medios... Este, hegemónicos, y, y por eso destaco a vos, Gabriel, a la señal, y a quien se escuchamos, porque dime a quién escuchas, dime a quién admiras, y dime a quién lees y te diré quién eres, es un poco comprender este, lo que está sucediendo. ¿no? Es decir, los medios dominantes no quieren y desean que haya un desastre, total de que fracase el gobierno la democracia que conduce Alberto Fernández, entre otros puntos porque es un gobierno de la democracia y también porque tiene en la forma del gobierno a la vicepresidenta de la nación que es, que es Cristina, que fue la única tras casi 37 años de regreso del sistema democrático, la única mandataria que los enfrentó. Después podemos analizar si fue mala la pelea o no la, la planificación después del, del conflicto del campo y... En el 2008. Cuando decimos del campo, también vamos atrás a la historia. Porque el campo, grandes sectores, esto del monocultivo, responde al centralismo porteño pequeño. Justo que en estos días se aprobaron las este, las intentoras de hacer pequeñas capitales federales integrantes, distritos para ir cumpliendo Alberto Fernández, que el tipo viene cumpliendo... Con, con sus errores con lo difícil que es la pandemia lo que se lo que dijo en la campaña ser el presidente más federal y es muy difícil yo los amigos a los oyentes en año elraniano como este número redondo se cumplen aniversarios que no hacen mucho sí... Este, ...de eventos muy importantes en nuestra historia que permiten analizar lo que sucede hoy como son la guerra del paraguay 150 años, a 150 años de la fundación del diario de la Nación por Mitre y a 140 años de la creación, la última guerra entre hermanos, civil que fue entre la provincia de Buenos Aires y la nación por la ciudad de Buenos Aires sí, la misma que ahora estén eh, abre y, y es funcional a ese poder comunicacional que en términos australianos responde al ya porque el poder comunicacional de allá es ese binomio con el complejo comunicacional armamentista e industrial de los Estados Unidos no es que son malos esos, me parece sino que los imperios pueden ser sanguinarios o muy astutos y entonces el ejercicio que hago, Gabriel querido es ir hacia atrás la historia y comprender un poco lo que sucede ahora, porque me parece que mejor presidente en un fuerte sistema presidencial que Alberto Fernández no podemos tener mucho más cuando desde la democracia tuvimos a este absurdo